Signo lunar e Scorpio. Llegó la luna nueva en Aries para comenzar un ciclo muy importante en tu calidad de vida. Ha llegado el momento de apostar por eso, por lo que brindas en Navidades: salud, dinero y amor. Seguidamente, la luna entrará en Tauro. Venus también allí. Allí se unirán a Urano, produciendo todo tipo de causalidades que, a base de factores sorpresa, Pondrán en marcha muchos asuntos en torno a pareja, socio. Mercurio y el Sol lo harán el día 19. Así que vamos a ver por dónde te van a venir los uranazos. Tauro, como te he dicho, es tu zona de acuerdos o disolución de ellos en torno a pareja, socio, colaborador, el concepto que tienes de alianza y la responsabilidad que pones en ella. Pues bien, Aquí es donde vienen cambios que alimentará a tu área de Acuario y donde has estado poniendo algún límite, ya sea personal o por parte de alguna figura de autoridad. Acuario es tu zona de raíz, hogar, vida familiar, vivienda, aquel lugar donde te retiras y, en definitiva, a tu primer hogar, tú. Sí, todo un desafío, ya que esta energía ocupa grandes pilares de tu vida. Pero recuerda que Urano lo que quiere es sacarte de zonas cómodas, y estoy segura que gracias a tu gran fuerza de voluntad vas a estar a la altura. Durante jueves, viernes y sábado, la Luna en Géminis, junto a Marte, tu segundo regente, y el Nodo Norte, te harán aceptar realidades sobre qué tipo de compromisos has estado enfocando hasta ahora y que por tanto requieren de un nuevo aprendizaje. Economía compartida, bancos, facturas, convenios establecidos requieren de especial atención y, sobre todo, ser lo más realista posible. Júpiter, desde Acuario, te anima que expansiones dándote la confianza que necesitas en que todo ocurre por algo y para algo. Tu vida íntima y sexual también serán puntos a tocar. Sábado, domingo y lunes con Luna en Cáncer, Estarás mucho más abierto a traspasar todos esos límites que te han mantenido en una filosofía de vida, sobre todo en torno a asuntos con el extranjero, estudios o asuntos legales. Date cuenta que esos mismos días Mercurio y el Sol estarán entrando en tu zona Tauro. Por lo que tendrá mucho que ver cómo brillas en tu profesión, estatus y, por supuesto, en compromisos, tanto económicos e íntimos, en los que precisamente tendrás esos uranazos. Internet, publicaciones, promociones a la palestra, proyectos en equipo, amistades y amores del pasado también. La luna cuarto creciente en Leo vendrá a tocar otro pilar importante para ti. Tu estatus, profesión y cómo sacas tu esencia en relaciones de larga duración. Sí, la verdad, mi querida Luna Escorpiona, es que no te privas de nada, pero es que te repito, hay que salir de zonas de confort. Por eso, los puntos importantes de la vida serán tocados. De todas formas, en un mes justo tendremos la segunda Luna cuarto creciente en Leo. Así que tienes un mes por delante para desafiar este área de estatus, profesión,、eh, relaciones de larga duración y así poder descubrir motivaciones que alegren tu corazón y que al mismo tiempo sirvan para ir estableciendo nuevas estructuras y nueva imagen pública. Tu regente Plutón estará de lo más exaltado y es que el día 26 comienza movimiento retrógrado. Ese mismo día tendrás tu retorno lunar y en fase llena. Casi nada, porque no podrás ocultar tu identidad y quién eres, haciendo que tengas que transformar ese rol caduco. Vamos, vamos, tranquilidad, vuelve a escuchar el comienzo de este pronóstico. Acabas de comenzar un ciclo en el que salud, dinero y amor <ríe> empiezan a por todas.